¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo están todos? Un saludo a toda la audiencia. Bien, muchas gracias. Bueno, queríamos conocer cómo están viviendo este aislamiento, g a l l e n Moreno también. ¿Cuál es la realidad? ¿Tienen elementos de protección aquellos que hacen trabajos esenciales? ¿No lo tienen? Bueno, sí. En principio, el aislamiento creo que con la preocupación que recorre el país, con... entendiendo que las medidas a nivel nacional en el marco general son acertadas, que han evitado la propagación de este virus que. Eh, sumado la, al cuadro que vos describías, n o que muchos municipios, y en eso imagino todos los sindicatos, pero a nivel ATE hemos、eh, puesto, interpuesto en la regional, elevar、eh, una serie de reclamos、mm. que tiene que ver principalmente con esto, con lo que se habla en los comités de crisis sanitarios a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, de cómo se debe desarrollar la tarea en el marco de lo que se decretó como trabajo esencial o no interrumpible.、Mm. Entonces ahí es donde vos h a c e s foco y hacemos foco nosotros: es que todo trabajador que esté convocado a realizar algún tipo de tarea para la municipalidad, e n t e n d i é n d o s que no se puede interrumpir esa labor, tiene que ser en el marco de, la, de los elementos de protección y de los protocolos de la actuación.、Sí. El sector que obviamente está al frente de la batalla y en todos los niveles, tanto nacional, provincial y en este caso en el municipio de b u e n e l a es el sector salud.、Sí. Y entendemos que hubo, al menos en acciones de prevención, muy, buena, muy buenas iniciativas, o al menos、eh, acciones que evitaron una, una propagación mayor. Recuerden que Moreno fue uno de los primeros distritos con, casos, con un caso que de responsabilidad social y civil de un ciudadano que venía de Estados Unidos y que, no, teniendo los síntomas, no, no guardó el aislamiento correspondiente y generó un contagio masivo en una fiesta.、Uh -huh. Digo, estas cuestiones que sean visibles hacen que se tome conciencia social de, de lo peligroso que es no cumplir con la, las normas y la, los dictados de, de protocolo de seguridad. Bueno,、eh, pese a, a, a tener conocimiento, lo, la lógica que está recorriendo en todos los municipios es la falta de insumos o, la, o el letargo en la posibilidad de conseguirlos. También, hablando con las autoridades, hablan de que también hay especulaciones, lamentablemente. En, en épocas de crisis, y en este caso una crisis inédita para la Argentina, sabemos que siempre están los espe especuladores de siempre que no les interesa más que lucrar. Y sabiendo que hoy hay una cuestión de salud nacional, salud pública, que es una cuestión de, de, de, de, de, de responsabilidad、mm. y también es una cuestión de, de, de necesidad para la población, para, para todos, ¿no? es una cuestión de, de Estado. Pero bueno. Estamos recorriendo los sectores como podemos. En、uh -huh. el sindicato, c o n t a n d o con las mismas dificultades, entendiendo que tenemos muchos compañeros trabajadores que están en los grupos de riesgo.、Eh, se encuentra, obviamente, diezmado el personal que puede hacer tareas de manera presencial.、Uh -huh. Son muy pocos los que pueden hacer teletrabajo, con lo cual, digamos,、eh, hay una realidad que se atienden e las cuestiones esenciales: salud,、eh, todo lo que tiene que ver con higiene urbana, el tema de obra pública, en las cuestiones que se pueden realizar, ¿no? m o que Y hay otra cuestión, n o que también hay que hacer acciones contra el dengue、sí. y contra el sarampión, y principalmente el dengue, que es otra de las enfermedades que está recorriendo el país y por ahí no se le está poniendo el foco porque hoy la, la atención pública está en el coronavirus.、Sí. Eh, digo, con todas las dificultades, con un presupuesto acotado, se sabe que los municipios no tienen el presupuesto ideal, ni, al menos lo del conurbano,、sí. y Moreno no es capaz de a r r e g l a al contrario. Eh, el año pasado nos llamaban para ver cómo andábamos en Paraguay, y siempre la discusión estaba puesta en si se, se destinaba una porción mayor a la empresa de recolección de residuos o distintas empresas del distrito que, que realizan concesiones para el Estado, o si esa, esa, esa discusión se daba en torno a si se podía dar un aumento salarial. Eh, no、tenemos, empezamos este año con dos, dos aumentos que estaban pautados el año pasado, se cumplieron por parte de este Ejecutivo, fueron dos tramos de 12% en enero y en, en febrero e r y p diciembre ó n en d y en febrero.、Uh -huh. ya está, eso ya está liquidado en los a b o r los trabajadores, pero así todo quedó desfasado、eh, de la realidad económica. Sigue、okay. habiendo una pérdida de poder adquisitivo y antes de que se declarara la, la cuarentena para la acción de prevención contra el coronavirus. Teníamos una serie de reuniones pautadas con el e j e c u t i v o que obviamente se suspendieron. Los elementos de protección entonces tiene, tienen la misma realidad que toda la región y la provincia. Digo, escasean, muchas veces llegan a cuentagotas o tarde. Y la, el, el rumor es que también hay cierta especulación de quienes lo producen. Así es, es, es、eh, lo que nos comunican las autoridades, en este caso la Secretaría de Salud de la municipalidad, que、eh, los proveedores no cumplen en tu forma. Y bueno, que también está ahí. La lucha por los precios, ¿no?、Mm. Se, se ha sabido lo que ha pasado en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires con el tema de los barbijos、eh, y los sobreprecios. Y,、uh -huh. los sobreprecios. Uh -huh. Entonces, eso creo que son cuestiones que ahí tienen que estar en relieve. Discutirse no solo a nivel local, sino a nivel central, desde, desde el Poder Ejecutivo Nacional, de cómo poner límite a, a la depredación de estos especuladores.、Mm. Son especuladores, no solamente en este caso de una cuestión de esencial como es. E、insumos para la salud, sino también son especuladores con los alimentos, porque sabiendo que hay aislamiento social y hay una cuarentena, hay muchos trabajadores de la economía informal, de la economía popular, que están digamos, hoy subsistiendo con la inyección que pone el Estado con el IFE,、mm. distintos e d programas sociales, pero que sin embargo se sabe que los paliativos son la posibilidad de salir a hacer、eh, trabajos eventuales,、mm. y ahí está todo muy reducido. Encima hay una, hay una inyección que. Constante sobre s el tema del sobreprecio de los alimentos, es un combo explosivo.、Eh, de, deben haber acciones en esto, digo, creo que Gates、eh, lo pone como epicentro. Deben haber acciones muy concretas、eh, a nivel gubernamental, pero también tiene que haber una sociedad civil ¿Qué? organizada en torno a esas esa demandas o a ese tipo de iniciativa política que ponga freno a la, a la voracidad empresarial. Y estamos hablando de algunos sectores, ¿no? yo creo que también hay, hay que. Ser justo con aquellos aquello que la están pasando mal. Las、uh -huh. pequeñas y medianas empresas la están pasando mal, no están pudiendo abrir comercio, entonces hay, hoy hay que balancear, y para eso tiene que haber、uh -huh. Walter, en Moreno, ATE forma parte del comité de crisis, está siguiendo el comité que conforma a nivel municipal. ¿Cómo es la realidad? Sí, es,、eh, la convocatoria está a 15 o 20 días, y、uh -huh. eh, se pone en. Ponen en común las distintas acciones y estamos convocados. Es un comité bastante generoso donde participan no solamente organizaciones sindicales, sino las organizaciones territoriales.、Mm. Dado que en Moreno, y calculo que en todo el conurbano, está pasando que hay muchas ollas populares para poder también dar una respuesta a la situación、eh, social de, la, de los barrios, ¿no? mm -hmm. que recrudece con la pandemia. Eh, también eh, bueno, está el, el comité de crisis en el hospital donde participan los delegados de ATE. Sí, estamos estamos participando. Este, sí, por, se, se debería, en algunos casos, en e convocar para algunas acciones con mayor acidez, pero、sí. sin embargo, nos dañamos justos y diríamos que no, no se abre la participación. En Moreno fue el, el distrito que, dado el caso de este ciudadano que al principio comentaba,、uh -huh. se tuvieron que tomar acciones de manera inmediata y, y hubo convocatoria. En las、eh, últimas horas, en las últimas dos semanas, se, está, se empezó a rumorear la posibilidad de la municipalización de la recolección de residuos, y esto generó, obviamente, otra vez un revuelo. No es la primera vez que se habla de, de esta posibilidad. En otros、eh, gobiernos también municipales se habló, pero nunca se concretó. Y la empresa El Trébol es una empresa que pasa en los gobiernos municipales y continúa al frente de este servicio, muchas veces con el debate o con, con, con la inconformidad del de enorme problema. Porcentaje de la recaudación municipal que se lleva esta empresa. ¿Ustedes cómo están siguiendo el tema este? ¿Con qué ojos lo ven? Y la verdad es que, como hoy te decía, si en un presupuesto acotado todavía no hay un debate sobre la coparticipación que merecen d o s distritos más rezagados, que deberíamos, sería un castigo constante la falta de poder ahí de desarrollo local.、Mm. Hay que apuntar al desarrollo local para poder generar mayor coparticipación, para que los ingresos estén digamos... también a nivel local, puedan subir, pero para eso se necesita desarrollo urbano. Los locales y lo que venga de provincias. Se, neces、uh -huh. se necesitaría otro hospital, se necesitan muchas cosas.、Uh -huh. Ahora, mientras tanto, bueno, me parece, nos parece muy, muy injusto que una empresa que tiene una concesión del Estado se vea favorecida con una porción tan grande de, del presupuesto. La, el debate, yo entiendo que tiene que ver con ir、eh, paulatinamente reduciendo eso, eso, esos servicios que, te, que da la empresa sin afectar a, a los trabajadores. Entendiéndolo así, nosotros no la vemos como una mala iniciativa, al contrario,、uh -huh. eh, porque también tiene que ver con esto: el servicio no es totalmente eficiente. Eh, no, no alcanza la totalidad del distrito, son dos tercios del distrito. Son, el distrito para la recolección de residuos está dividido en tres regiones. Y un tercio de esa región lo tienen que hacer los trabajadores y trabajadoras municipales de, de los sectores de, de obras y servicios públicos. La, la parte justa de recolección.、Eh, y obviamente lo que se destina para todos esos trabajadores para la infraestructura es mucho menor, pero mucho menor a lo que se destina para la empresa. Entonces será una cuestión de equiparar y entender que. Para nosotros tiene n que ir en ese tránsito, a la municipalización. Obvio que siempre todas las modificaciones o los cambios o los cambios estructurales generan muchísimas tensiones, ¿no?、Sí. Y es lo que se estuvo viendo, por e s e estuvo hablando del distrito de Moreno. Quizás en Quilmes también en su momento detuvo, pero hoy se puede contar con, una, con un tipo de, de, de servicio mixto.、Sí. Se tienen que ir buscando las alternativas para que. Se pueda también atender, no solamente en, en nuestro caso decimos en materia de salarial, en materia de condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras, pero en el caso del distrito hay un montón de cuestiones que atender y debe redistribuirse. A la vez que también se tiene que dar un debate de que debe haber mayor coparticipación, una, una asistencia de parte de, de los gobiernos nacional y provincial para los distritos más postergados, como es Moreno,、uh -huh. estudiamos en este debate todo el conurbano、uh -huh. eh, entraría con la, con la necesidad concreta de cada distrito. Y con la justeza de acuerdo a la densidad poblacional y un montón de indicadores, no solamente si hay más o menos camas de hospital.、Claro. Pero bueno, es una cuestión que obviamente lo tiene que encarar cada ejecutivo, cada, cada intendente local, y, y se tiene que ir reparando en, en, en pos de la necesidad. Van a ser, digamos, obviamente debates muy arduos, van a ser, digamos,、eh, momentos de tensión, y lo que vos referías f r t e al trébol también va a ser un. Momento, d e m o s que el distrito va a, a que ver cómo la atraviesa.、Mm. Obviamente, la labor parlamentaria va a ser,、eh, va a ser clave en,、mm. en la posibilidad de concretar algún tipo de iniciativa respecto a, a también lo que dice el, el proyecto Girso, que es、eh, que también una cuestión digamos, de, que, que, que prevé una cuestión ecológica, que prevé una cuestión de, también de, de, de poder educar e el tema de la separación de, de origen de los residuos、mm -hmm. y de esa manera facilitar también el servicio. ¿no? Okay. Es una, una política que hay que pensarla integralmente, no solo en el hecho de recolectar la, la basura en, en las regiones, sino pensarla desde la, la generación. Bueno, y, y me parece que por ahí está la clave que hace un tiempo vienen planteando muchas organizaciones ambientalistas también y que ayudaría a reducir además la cantidad de, de basura que se entierra en, en lugares como el s e a m s e Por último, Walter, y agradeciéndote como siempre estos minutos y la gentileza de la comunicación, las trabajadoras del área de niñez, adolescencia y juventud. Conformaron el año pasado una asamblea. Ustedes acompañaron los reclamos por la situación muchas veces de precariedad laboral o la falta de pago del salario. Arrancaron este año otra vez con una situación que se repite. Nos contaban hace unos días que algunas trabajadoras de, del área de niñez y juventud de Moreno están sin cobrar su salario desde enero o febrero y que también tienen p r e o c una nueva preocupación por las contrataciones irregulares, ¿no? la figura de becario o de monotributista, y que esto también muchas veces permite. El, el despido、eh, cuando hay que achicar números a nivel municipal. ¿Ustedes están acompañando esta realidad? ¿Cómo lo están monitoreando? Sí, sí, estamos acompañando.、Eh, de hecho, eh, eh, hubo actuación de parte del Gremio para poder juntar las partes, para、uh -huh. juntarnos con la Secretaría y la Subsecretaría de Niñez, la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Subsecretaría de Niñez.、Uh -huh. Y estamos en, en vista de tener una reunión esta semana. Para avanzar en, en, en distintas, distintas temáticas que están planteadas, que la mayoría tiene visto bueno de parte del Ejecutivo, pero bueno, hay cuestiones concretas que resolver en lo particular de, del sector.、Mm. Pero sí estamos al tanto,、eh, hemos acompañado y lo acompañamos no solamente en Moreno, sino en cada uno de los distritos donde hay precariedad laboral,、mm. tenemos que tiene que finalizar la precariedad.、Mm. Es una, también una de las cuestiones de. De justicia hacia los trabajadores y trabajadoras, y el Estado tiene que ser n o modelo de, de precariedad para, para promover salarios a la baja, para promover condiciones inequitativas de labor. Al contrario,、eh, siempre desde nuestra visión como ATE decimos que se t i e n e que atender los justos reclamos de las y los trabajadores. En este caso, un sector muy emblemático y muy sensible en la labor, muy sensible e lo que tiene que desarrollar en todo el distrito, con lo cual. Eh, se le suman dos cuestiones: lo sensible del sector, lo necesario del trabajador y la trabajadora en materia de niñez juventud,、mm. y la precariedad laboral que imprime, digamos, inseguridad, que imprime obviamente la falta de estabilidad laboral y lo que vos contabas: atrasos salariales, la posibilidad de que, se, que ante una reducción o una chique、eh, se tome como variable de ajuste a los trabajadores y trabajadoras.、Mm. Nosotros, obviamente, no lo permitimos, siempre estamos. Luchando por, por las reivindicaciones y en este caso con las compañeras,、eh, fundamentalmente son más compañeras que compañeros, pero bueno, con las y los compañeros del sector encarando este reclamo y entendiendo que, que, tiene que lo, lo, el proceso que vimos en, en el gobierno anterior es ir pasando planta transitoria para que ya figuren como personal municipal,、sí. trabajadores y trabajadoras municipales y después luchar por la planta permanente. Esos son los procesos que nosotros encaramos con las dificultades lógicas en cada gestión. Porque nos costó una gestión anterior y los que entendemos en el marco de la pandemia por ahí va a traer algunas dificultades, pero no, no, no vimos que haya una falta de recepción.、Mm. Sí hay algunas cuestiones que destrabar de, la, de los reclamos de las y los trabajadores, pero、eh, tenemos la expectativa de que se pueda solucionar. Bien, bien, es una, es una buena noticia sin duda. Walter Cravero, secretario general de AT e Moreno, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias, t a b i e n Un abrazo grande.